Luna miró la corona y notó un hueco en el centro. Se dio cuenta que la piedra encajada perfectamente en el agujero.